Este es Radio Zapatista, Chapas no se olvida, con noticias de Chapas, la otra campaña y la cesta internacional. Este 3 y 4 de mayo, a cuatro años de la brutal represión en San Salvador Atenco, se realizó un plantón primero nuestros presos en el Zócalo de la Ciudad de México, Participaron organizaciones e individuos de Oaxaca, Morelos, Campeche, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala y Durango. Al mismo tiempo se realizaron actos paralelos en Zacatecas, Fresnillo, Querétaro, Colima, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tijuana y Sayula, todos en apoyo a los presos políticos del país. Esto sucede días después de que una caravana nacional e internacional de solidaridad que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, fue atacado por paramilitares en complicidad con el gobierno del Estado, resultando en dos muertos y varios heridos. También sucede en el contexto de un aumento alarmante de las agresiones contra comunidades indígenas y movimientos adherentes a la otra campaña en el país. Italia Méndez y Normaide Jiménez Osorio, víctimas de prisión política y tortura sexual en San Salvador Atenco, leyeron un pronunciamiento sobre las agresiones a la otra campaña. En días pasados conocimos las provocaciones y agresiones que los malos gobiernos federal, estatal y municipal Utilizando a sus fuerzas policíacas y al grupo paramilitar OPDIC, realizaron en contra de los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista en las comunidades de Bolona Jau, Laguna de San Pedro y en el poblado de Santo Domingo, Casablanca. De igual manera, en el estado de Chiapas se han generado agresiones y represión en contra de compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña en los ejidos de Bachajón y Jotolá por medio de la banda paramilitar Obdique en Mitzitón, en donde la agresión del gobierno y de los ricos se ha desarrollado por medio del grupo paramilitar conocido como Ejército de Dios, quienes han llegado ya al asesinato. En días pasados conocimos del secuestro del compañero Francisco de Asís Verdía Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Hostula, Antes, el 23 de febrero de este año, fueron también secuestrados los compañeros comuneros de Santa María Ostula, Javier Robles Martínez y Gerardo Vela Orsino, miembros de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales. Todos ellos fueron detenidos y desaparecidos por bandas paramilitares, contando con el silencio cómplice del gobierno de Michoacán. Tememos por la vida de nuestros tres compañeros miembros del Congreso, del Congreso Nacional Indígena, En el DF se dio el secuestro del compañero Virgilio Noel Mundo López, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona, y el homicidio de la compañera trabajadora sexual, independiente, María Fernanda, en las calles de Calzada de Tlalpa. En Guerrero, las provocaciones y amenazas en contra de los compañeros que se oponen a la construcción de la presa de la Parota, quienes actualmente enfrentan nuevamente el embate de los gobiernos federal, estatal y municipal para expropiarle sus tierras, y construir el proyecto hidroeléctrico, así como las agresiones a nuestros compañeros de las comunidades en la sierra y la montaña, las que se han incrementado últimamente con la acción de grupos paramilitares protegidos por el gobierno y el ejército mexicano, y las amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos. El pasado 27 de abril conocimos de la agresión que sufrió la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala, partiendo de la ciudad de Oaxaca, por francotiradores del grupo oficialista denominado Ubisor, en el que hasta el momento se menciona la muerte de dos compañeros, entre ellos nuestra compañera Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigente de Cactus y adherente a la otra campaña, así como varios compañeros heridos. Durante el evento, la memoria de los activistas asesinados en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala en Oaxaca estuvo muy presente. Omar Esparza del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, esposo de Beatriz Cariño, dijo estas palabras. Quiero hacer mención y memoria de mi compañera Alberta Cariño Trujillo, Betty Cariño. Es difícil explicar el dolor que muchas veces uno siente. Esta manera en la que en la que nuestra compañera, en la que mi compañera, se le arrebató la vida. No es una manera de morir. Quiero denunciar a Rufino Juárez, que por instrucciones de Bencio Martínez y del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llevó a cabo este acto, donde asesinaron a dos de nuestros compañeros. El gobierno del Estado le dio protección a los sicarios. Las patrullas estaban a un kilómetro máximo de distancia, patrullando la entrada a la sabana y no entraron a defender a nuestros compañeros. La policía estatal los, les dio protección, lo diseñaron ellos, ellos son los asesinos. Se llama Ulises Ruiz Ortiz, Ebencio Martínez, cuando nosotros le pedimos que interviniera desde las 4 de la tarde, los policías estatales dijeron que no tenían órdenes para poder entrar. ¿Cómo explicarse entonces que el ejército, la policía estatal, entró con Rufino Juárez a sacar a los periodistas? Entrevistamos a Víctor Castillo Pérez, integrante del municipio autónomo Triqui de San Juan Copala, en el plantón que se estableció también en el Zócalo por tiempo indefinido para exigir justicia y parar las agresiones y el cerco que sufre la comunidad. El pueblo de Copala está rodeado por este grupos paramilitares, impidiendo pues, la entrada de alimentos, nos han cortado la luz, el agua, y es, casi nadie puede escurrir ni salir de sus casas. Pues. Y como lo saben, pues la caravana donde iban organizaciones civiles fue atacada por un grupo paramilitar que se llama la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, un grupo polista que se conformó en 1994 bajo la tutela del Partido Revolucionario Institucional PRI del ataque del 27 de abril hubo muchos heridos un compañero muerto que es este, Tiri, Jacola un compañero finlandés que viva en esa caravana y la compañera este, Beatriz Cariño Trujillo la caravana tenía como objetivo evidenciar qué era lo que estaba pasando y además llevaba pues víveres para consumo de la población El problema principal es que el 1 de enero de 2007 se conforma el municipio por alrededor de 18 comunidades triquis de la zona baja. Al gobierno no convenía que el municipio autónomo pues siguiera avanzando en otras comunidades periodistas. Esa es la razón principal por la que el gobierno hace uso de la fuerza paramilitar para desmantelar definitivamente el municipio autónomo para el plan indefinido que se instaló el día de ayer en el zócalo Capi capitalino de la ciudad de méxico pues pudieran traernos agua frijol arroz huevo el objetivo de nuestro plantón es exigir que haya justicia